No, como que por mí estamos llegando a Chicago, eso no no puede ser así, Brody. No. Por usted, no no voy a permitir que digan eso. No voy a permitir que digan que por mí llegué a Chicago usted. y no, que nada. Como maestro, como claro Porque que único... usted, usted es el culpable. Usted provocó esto. Usted. es, el, Oiga, es maestro no no no ya hay que darle las gracias a todos mis ratings de todos los de, está ocurriendo rumor ahí en Chicago de que ya no, no se dice frío. ahí se dice aquí nos eres, están escuchando ya aquí Brody hoy, en no, la no, ley no, no, 1079 una disculpa que aquí en Chicago ya no ve frío porque ha llegado el calor hoy, con usted me gusta Brody me gustó si ustedes quieren acabar con la nieve allí en sus porches Chicago nada más camino yo y puff, se derrite todo Saludos, allá vive Don Chuy de los huracanes del norte, todavía vive, ¿no? ¿no? Como que todavía el <risa> claro, maestro Todavía vive Don Chuy sí. de los huracanes del norte. Don Chuy te manda saludos. Su camotín, el Erasno, Don Chuy y Erasno se se hablan, Brody. No. Cuando Don Chuy anda borracho le llama Erasno y Erasno cuando anda pedo le llama Don Chuy. <risa> el otro día me hicieron un three way, dijo el Erasno, mira con quién estoy hablando y dije ¿quién será? Y dije tiene otra esa porque el Erasno borracho le llama a los contactos que tiene. El ¿Sí? otro día está hablando con Cuauhtémoc Blanco. No. ...y lo oí que le dije, ah, que no sé qué... ...sí, voy a ir para allá... ...que dijo Cuauhtémoc, ya hasta la madre de esto... Dijo, ...yo escuché que dijo Cuauhtémoc... ...ya colgué y dije, ah, qué me importa... ...Cuauhtémoc, ponme aquí, Ñac". ...y luego, después, Don Chuy... ...de los huracanes que están en Chicago... ...pues también habla con él... ...saludos a Don Chuy... ...y a todos los, toda la raza de Chicago... ...que, pues gracias a ellos... ...a la ley 107.9... ...SBS... ...llegamos a Chicago... Y muy pronto, ahí va el asunto. Así que gracias a esto. Y llegué, llegaron, este programa es reconocido gracias a mí. Así es esto. Pues bien, Así quiero es. comentarles que va a empezar a arder Chicago muy pronto. Mucha gente, pues ya estábamos, ¿no? Sí, Obviamente salimos nunca nos fuimos. Salimos nada. por cosas que ya sabemos, respetadas. Y también porque... pues estamos regresando porque yo creo que es un buen programa si yo escuchara radio, escucharía este show y por eso tenemos que echarle muchas ganas para no llenarnos la boca de que muy bueno, muy bueno, a la hora de nada, de nada de nada, entonces tenemos que echarle muchas ganas para probar lo que decimos. Así que gracias por la sintonía y bueno, pues de nuevo, quién más vive Junior de de de Durango, Montes de Durango, el buen Junior, el Dani, el Zurdo, Dani también vive ahí. Eh, Tienes muchos amigos de, de Chicago Cristian Cristian, ¿quién? Castro Vive en Chicago sí, Ahí vive ahorita Uf. Anda grabando un nuevo disco, maestro Pensé que andaba queriendo que el... Orinarse en las mujeres también. Oye, eh, esto es lo que publiqué Dice... Una mujer está viendo un Brody El Brody se le queda viendo a ella Ella le dice Un hombre debe de tener... Ella le dice a él Un hombre debe de tener casa... dinero, Metas Para estar conmigo Y tú pues No está mal O sea El hombre debe de tener casa Dinero Y metas para estar con ella Ustedes dicen ¿Cómo que no está mal maestro? No está mal Yo como hombre Yo como ser humano La vida nos da oportunidades Para tener nuestra casa ¿Sí o no? Sí sí sí, sí, sí, sí. Para no. tener, para tener dinero, sí o no, compañeros? Sí, ¿Sí no, o sí, no? No. Sí, no? No. Muy bien, nada no, es sí. Nos da la oportunidad la vida, si sí, le echamos muchas ganas a tener nuestra lana, no, Din dinero, no es usted ser ricos para tener nuestra lanita, ¿no? Sí o no? Entonces casa, dinero, metas. Las metas son gratis, ¿ok? Qué baro, Las metes, o sea, es, es de, hoy mi meta es venga, venga. Mi meta es, no sé, tener un negocio, o bajar de peso, o, o dejar el alcohol. Eh, tener metas, porque es lo que le pone sabor a la vida. Eso le pone sabor. Entonces, la muchacha no está mal en decir, yo quiero un hombre que tenga casa, dinero, metas para estar conmigo. Y aquí es donde viene el fregón. el brody le pregunta a él, ok, ¿y tú qué ofreces? Fíjame, es más una preguntita... ¿Y tú qué ofreces? Y dijo ella, ¿cómo que qué ofrezco? A mí. Ah, no manches, ¿en serio? No. Oye, qué bien. ¿Cuál qué bien? ¿Cuál qué bien? Ella dice que ofrece a ella. Pero, pues, ¿qué, ¿qué esperaba? ¿Cómo que qué esperaba? Quiero una mujer que tenga dinero, que tenga metas, que tenga casa. Ah, ah no, pero ¿para qué da grabación si ya son dos casas? ¿Para qué quiero dos casas? Sí. Qué idiota soy. Ay, doggy. ¿Para qué quiero una mujer con casa si ya tengo casa? Lo que ocupo es una mujer que quiera da. tener casa. Da. Da. Yo, yo ocupo una mujer que quiera tener casa. Y ocupo una mujer que quiera tener un hombre con dinero. Y ocupo una mujer que quiera un hombre con metas porque yo las tengo. Y tengo el dinero. Y la casa para ella, todo lo que ella busca. Mm. Mm. Claro que estoy siendo... sarcástico. Quiero un hombre con dinero, metas, casa. Y el bro le dice, "¿Y tú qué ofreces?" Dice ella, "Pues a mí." Y ojo, esto no es una broma. Todos los días se está pasando ahí afuera. Es las amigas le llenan la cabeza a la amiga y amiga, "Tú te mereces a alguien bla bla bla bla, pero nunca le dicen a la amiga estas alcahuetas de que, "Amiga, prepárate." Amiga, saca una carrera Amiga, es tu dinero Amiga, trabaja Amiga, sacrifícate No le dicen eso Y te digo algo, muchacha Tú que crees que estás bien buenota Y bien bonita Y te, tus amigas te dan por tu lado Ay, my friend, la más beautiful the, oh, She's the best You're so cute Oh my God, I'm so jealous of you I wish I could have the hair The eyes, the lips the, the Todo eso Todo eso no, soy, no tienen amigas Ustedes tienen porristas Da, da, da, da, da, tienen porristas Entonces una amiga te va a decir Oye amiga yo creo que no hay que ir al antro tan seguido Hay que cuidarnos Hay que hacer esto Pero no, tienen chavas de compañía Para echar desmadre, no tienen amigas Por eso se traicionan tanto las mujeres Entonces esta mujer ¿Qué, dice? ¿Qué voy a ofrecer? Pues a mí Ask my friends ¿Quién soy yo? Soy la más bonita La más buena onda And I'm pretty cool Soy muy buena onda Y yo este Y like um, Oh, ella se hace hacer omelettes And I can cook really well Like uh, Well, when my mom cooks Like the cocido I put the meat inside Cuando hace el caldo De un caldo cocido de res Like pongo la carne ya yeah, Y tú dices es una niña de 13 años No, I'm, I'm 25 Y ya pones la carne ahí <laughs> pero no hay nadie que les diga entonces ellas creen que soy la que tengo mil seguidores en Instagram y en Face and I got a lot of likes corazoncitos and a lot inboxes by the way DM me you wanna do collaborations güey ese es lo que ofrecen las mujeres de hoy la mayoría entonces quiero un hombre que tenga dinero casa y metas. Y el bro le dice, "¿Y tú qué me ofreces?" Pues yo, porque estoy bonita, estoy buena. O sea, cualquier güey quisiera andar con conmigo. ¿Qué más quieres? Y el y el en el meme el bro "Es un doggy", se ríe, dice, <risa> y se va. Y yo escribía al publicar la debida la ya mencionada imagen que no sé quién la hizo, me la mandaron, no hay crédito porque luego lloran. Ese no es ya te la robas sí, güey, llámenle a la policía. <risa> con mucho, con eso. Y lo están los güeyes, ese chiste ya es bien, ese chiste es de no sé quién. ¿Y quién dijo? <risa> no, hombre, si sí te digo, bro, pero bueno. Entonces, yo escribí esto, piden y piden y piden y tú das y das y das. ¿Qué te ofrecen? Esto te dirán algunas. Antes di que ando contigo. Hay muchos que quisieran estar en tu lugar. Si tú no me das lo que quiero es porque según tú no lo merezco. O sea, que no lo merezco, idiota. Manipulación. Mm -hmm. Esto Bravo. llegó gracias a Indit. Otra les voy a hablar más de esto. Chido, chido es el podcast Deras, de Ñui no Chocolata. Lo que te estás escuchando este es este en podcast de show más chido. Nuevamente gracias Chicago y también gracias a Dallas que estamos ahí en la grande, a toda la banda, la banda de Dallas, toda la, la gente de pues allá de Coahuila, de Chihuahua, toda la gente de Nuevo León, Tamaulipas, ahí tenemos lleno Dallas, Houston, McAllen, es Monterrey 2, así que les mandamos saludos a toda la gente allá de, de Dallas, de Dallas, ¿Dals? ¿Dals? Dallas, y gracias a todos los del Metroplex, Pues muy bien, estaba hablando de que las mujeres piden mucho. Y les voy a decir algo, la, la verdad no es culpa de ellas. Porque pareciera que este segmento dicen, ¿cómo atacas a las mujeres? No tienes madre y no sé qué. Pues muy bien, ustedes que tienen mamá, déjenles les explico. Eh, resulta de que ustedes piden mucho, pero está en su instinto. Son así. Y por eso hago este segmento para los hombres. Porque... El problema somos los hombres Que yo no entiendo cómo ustedes se someten ante unas nalgas Se, se someten ante unas bubis A veces de plástico, falsas eh, Se someten Ante un gran maquillaje Cuando en realidad No hay nada que ofrecer como, como Para una relación Como mujeres y, y, y cuando hablo de mujeres, las mujeres que son De verdad mujeres que me están oyendo ahorita saben lo que Una verdadera mujer ofrece más allá de su cuerpo porque las que ofrecen cuerpo yo les llamaría otra cosa ya saben cómo entonces pues me tienes a mí y son las mismas que se quejan pues nada más nos ven como trofeo pues no mames pues tú eres la que estás ofreciéndote como trofeo no como persona tengo algo más allá que dar que mi físico pues bien el hombre hoy en día podemos conseguir mujeres bonitas Ahorita hay unos maquillajes muy fregones y la trima de cateadita la arreglan bien. Un gym, le mandan al gym y bien maquillitas, brodis. Ya la armaron, de verdad. Ya las feas, no hay feas. Ahí hay videos, hasta ellas los ponen. Dicen, mira, antes y después. ¿Y dónde estás tú? Soy esa. nada, esa soy. Entonces, ok. Cuando nosotros cedemos y cedemos no va a haber un llenamiento porque muchos hermanos dicen no más le compro esta bolsa y te la voy a callar cinco años <risa> la vas a callar tres meses oiga maestro oye como que me tiemblan las manos de qué como que ya tengo rato que no voy de shopping ah, no, no decir eso. y acuérdate tú tenías que llenar ese ese lujo ustedes tienen que llenar el lujo y luego ustedes se empiezan a embolar con ellas por no decir otra palabra Y qué pasa? Tienes tu muchacha bien bonita, pero sabes que tienes que estarle poniendo monedas. Es el es el, es la, es el caballito que está fuera de la tienda, ese que le, con monedas. Si no le dan monedas no hace, no brinca. Tienen que y si ustedes no le ponen monedas qué va a pasar? Va a llegar alguien a poner. Alguien más. Quiero eh. decir y es cuando estas empiezan con, pues si estoy con la relación ya no va a ningún lado porque el brody ya no le compró. el carro, ya no le renovó el lis con la nueva este, Bentley Ay, de... sí, y digo mucho hay unas que, unos bros que los traen a raya con el Hondita no. oye pero este ya está viejo ya tiene como dos años, fíjate dos años y el brother ahí están, entonces muchos brothers, muchos hombres ahorita están sufriendo de ansiedad de depresión de porque tienen que estar en la orden Si el Arraya arra los trae cortos, las viejas más. Oye, ¿y a dónde vamos a ir el fin de semana? No sé, mi amor. Y muchos tienen miedo de decir, no tengo lana, porque... Oh, pues bueno, está bien. ¿Y no los puedes tocar? Pues no has pagado. Sí. ¿No has pagado? ¿Me entienden? Voy a ir voy a visitar a mi hermana... La voy a visitar que vive allá en en San José, California Ok, sí, llego en dos días A ver tú dile, mi amor, voy a visitar a mi hermano a San José ¿Dónde está? ¡Madre! ¿Qué vas? ¿Dónde va? Ven acá eh, Miedo les tienen, son presos Ustedes están comprando rejas, ustedes están comprando el candado Ustedes les están comprando esta gran enorme jaula Ustedes están enjaulando solos Por querer tener una mujer de esas. Yo no sé qué qué le hayan a esa madre. ¿Qué, Brody? Lo que pasa es de que quiero regresar el tema de las mujeres feas. No quieres regresar a lo de Antier Garbanzo. Si quieres, no, si no, no, a lo no. Del mes es, que, es que. Es que ah bien, maestro. Qué horrible la la frase entonces aplica el que es flojo es porque quiere ser flojo. Entonces en este caso la mujer que quiere ser feas porque quiere, quiere ser fea. Porque usted ha dicho que. se pueden lucir muy bonitas uh -huh. y tienen mucha no razón. Fuerte, cuate, no tiene mucha razón maestro yo he visto mujeres muy bonitas en, en Instagram <risa> y luego las voy viendo así físicamente son gorditas ah, como yo ah sí luego están las de en vivo y luego las de redes pero no yo yo, yo quiero ir más allá una mujer es una personalidad bonita una mujer trabajadora una mujer hasta se ve hermosa no tiene que tener los ojotes o lo que dicen que es bella Hoy te voy a regresar, les voy a les voy a platicar algo sobre una mujer diciendo un hombre debe tener una casa, dinero, metas para estar conmigo. Les voy a decir cuál es el problema nosotros los hombres. Soy su maestro, déjenme ayudarles. Si no quieren está bien. Luego les voy a dar un, un un tip muy importante para que se lo lleven. Chicago, aquí estamos, bros. El podcast más chido Para escuchar Era mi la chocolata Para escuchar Es el show chido Para escuchar Para carcajear El podcast más chido Bueno, estamos de regreso Gracias a toda la gente Los mensajes que me están enviando aquí Arroba el maestro Doggy En Instagram, en el Facebook Y también en el Twitter Y en el TikTok Bien, hablaba de un de un algo que publiqué el otro día que dice un hombre debe tener casa, dinero y metas para estar conmigo, dijo la muchacha y lo repito para que les quede bien claro. No le hace que otra vez porque me han dicho repites mucho lo y lo vuelvo a repetir. Es la única forma no han visto una película que se, una canción que se les pega porque lo oyen en seguido y seguido. Sí. Bueno, quiero que se les pegue. Un hombre debe tener casa, dinero, metas para estar conmigo. y muchos hombres, ¿cuándo es cuando tenemos, compramos una casa? ¿Cuándo? Ya cuando estemos... Ya, pues ya, ya hasta ya. que estamos casados. Sí, sí, o, o ya, o, o, ¿Sí me entiendes? Sí, los 30. Ya que estamos casados, compramos casa. Ten, queremos tener dinero ya que estamos casados. A ver, brodis, güeyes, ustedes pueden tener una casa sin estar casados, pero no como que no cuadra, ¿verdad? ¿Para qué quiero? ¿Para qué? Hasta para rentarla, para hacer dinero, lo que sea. Traten de comprarse una casa. Si la pueden comprar con pareja, la pueden comprar sin pareja. Fácil. Y más si les va bien en el, en el trabajo. Ahorita el crédito hay bajo interés. O sea, hay forma de hacerlo. No quiero decir que es fácil. Nada es fácil. Una casa es un pedazo de un terreno en un lugar. Es, es, es algo fregón. ¿Por qué esperarnos, Brodis a tener casa o tener carro o empezar a ponerte las pilas hasta que tienes pareja es una tontería es que yo creo que la culpa la tiene el dicho no maestro cuál el, el que cada... el casado casa quiere y el que no pues no sí el casado casa quiere pues sí. pero hasta que se casa no pero hablan de la mujer la casada casa quiere mm. y lo primero que dicen los brodis Vengo a pedir la mano de su hija. ¿Y dónde la vas a meter? ¿Qué? La. A mi hija. Cab oh. Oh, no, señor, ya le voy a decir yo Un poco que. Poco tarde. Para ¿Quién ir. soy yo para andar divulgando de dónde? Pero no, pues señor, yo eh, tengo y, y ahí es donde, ¿no? El la persona que sabe estar sola, que se conoce. Que se valora. cuando tú, Imagínate, brody, que tengas tu una casa. ¿Cuánto te costó y todo el rollo que seas un brody que sabes estar solo? Cuando uno está solo, se conoce a uno mismo. Y cuando uno se conoce, empiezas a ver qué metas quieres. ¿Y sabes cuáles metas vienen a tu mente? ¿Cuáles, Las tuyas. No las de cuando tienes pareja. A tu mente vienen las metas de quién? De la vieja. Es que mi meta, gordo. La verdad, mi meta es... Eh, que tengamos, o oh, mi meta es, yo quiero, mi meta es, yo necesito, y el brody que es, a trabajar, y le dice, mi amor, aquí andamos, porque tenemos que hacer eso que tanto quieres. Y las metas ya ni siquiera son tuyas, son metas de alguien más. Ahora no está mal apoyar a tu pareja en las metas de ella, pero primero... vive y vive tus metas cuáles son tus metas tus tus sueños como tú como persona una vez que las tengas tus metas y tal vez las empieza a cumplir es que quería tener un puestecito en el en el mol para vender eh, churros churros o eh, cosas para celulares o eh, yo quería tener una máquina para hacer printing en camisas oh, nice. no esa es mi meta, pues la voy a hacer. No necesito tener vieja ni novia ni nada para hacerlo. Y una vez que tú lo tengas y te empieza a ver el valor que tienes, un güey que puede lograr algo, y luego después va a decir, pues puedo tener dos máquinas, puedo tener dos puestecitos en el mall, puedo tener, hay muchos malls en la ciudad. Pues, entonces tu mente va. Estoy hablando de una manera de pensar sano. ¿Cuál la, la, la meta de los mensos? Yo nomás salgo de la high school y me voy a trabajar porque quiero tener mi novia para casarme. Güey, lo puedes hacer, pero pues el otro primero, para que estés que le descas a tus hijos, que tu mujer se quede en la casa, para que esté con tus hijos. Ahí traen a la pobre señora ocho meses. Ahí las veo cobrando en las tiendas. Tit, tit. Porque no tiene para estar en la casa y llevar un Yo no digo que sea malo, pero a mí se me hace triste. ¿Verdad? Pero Como la doña, pues, lo hace, mi vecina y mi tía y mi hermana, todo lo hicieron, pues, yo también, quiero si quieren ser parte de eso, adelante. Ni es ilegal, ni es malo. Pero yo nada más digo, para una mejor, yo siempre pienso en los hijos que van a tener, porque es a donde vamos. Entonces, si tú tienes ese plan, tienes tus metas, te conoces tú, el día que llega una muchacha y te dice, no, pues yo no sé qué, tú güey estás en otro nivel. Y no digo otro nivel ya de lana ni de eso, sino otro nivel de mentalidad. decir, todo lo que he hecho lo voy a compartir con esta mujer. Todo lo que yo tengo de verdad es... Entonces ya empiezas a ponerte las pilas. Y nosotros hemos visto varios juniors que sus papás son dueños de negocios, son dueños de negocios y no traen cualquier changuita ahí. Chavas muy bien, eh, que de repente la mayoría son de negocios también. Entonces, ¿en qué, en qué ambiente tú te empiezas a involucrar? Con esto no te voy a decir que dejes de hablarle a tus compas, que dejes de hablarle a la perrada, a la raza, que dejes de, de, de, de convivir con los borrachos de tus amigos. Para todo hay tiempo, pero la vida va cambiando. ¿Me entiendes? Entonces, yo nada más les digo, esos si quieren, si su meta es ser gamer, quieren estar clavados ahí, pues, suerte. Oiga maestro. Eh, De verdad creo que le tengo que agradecer a nombre de toda la gente aquí en Chicago por esta clase que nos está dando, bravo, un aplauso para el maestro, oh, bueno, educados bravo, bravo maestro, bravo, pero bueno, no en, todo, usted... en todo el país. ¿no? Bueno, claro, sí, pero Chicago. pues es que vamos llegando coquetamente, ¿no? Se puede decir, oiga maestro, pero es que este problema es es grave y usted ha mencionado en sus clases que se tiene que atacar de raíz, ¿no? De, de, del fondo. Y ahorita en esta plática se me quedó así en mi cabeza. ¿Cómo es cuando va el Brody a la casa de la novia a pedirla y qué le ofreces a mi hija? ¿no? Yo creo que desde ahí viene el problema, maestro. que ¿Por qué no van ellas a la casa de, de él y le piden, le preguntan a ella? A ver, tú qué le... tú qué... cómo. O sea, es porque está mal visto. Y es algo que se viene haciendo por muchas generaciones. ¿No no es buen momento, maestro, de empezar a cambiar eso? Claro, Si un día viene Que diga Cruzito Vamos a pedir la mano de mi novia Ok hijo vamos Yo no voy a decir que ella venga Pero si sí le diría estando ahí Muy bien pues mi hijo esto es lo que Tiene que ofrecer y Y tú que tienes que ofrecerle a mi hijo El otro día vi un documental Que me recomendó y que nuestro. de repente se pare la muchacha no que le traigo algo de tomar Y que diga esto Ay hijo Ahora entiendo, ahora entiendo, crucito. Maestro, en la, en ahorita la... le digo, señor, algo de tomar, <risa> tac, tac. Ya, ya. Y el, el papá de la muchacha, ya. a ver, señor, qué preguntas tan incoherentes, <risa> tan inoportunas. ¿En las monarquías? Eh, o sea, de un documental que se me, me dedicó. me dedicó a, no digo me dijo, me, me no, dijo o sea, que, es igual que el del corrido me eh. dijo que que escuchara entonces que viera entonces preparaban a las a las princesas desde que nacían y las enseñaban a hacer un chorro de cosas para su próximo novio el príncipe pero y eso creo que es lo único bueno que se le saca a la monarquía eso ya no se hace maestro ya no ya los papás ya dejan dejan que las hijas hagan lo que quieran y ya el hombre uy lo que te tocó mi chiquitín o, oye pero yo también estoy de acuerdo que las mujeres pueden hacer lo que quieran Nada más que no quieran pedir algo que ellas no dan. Bravo. Eso es lo único. Bravo. O sea, por eso empezó este tema es. Sí. Tú pides, pero qué das. O sea, o sea, van a, las mujeres pueden hacer lo que quieran, lo que sea, pero nada más no pidan de un Brody. Y pido sinceridad y pido respeto y, pi, y o sea, ellas piden, piden. Yo no veo un Brody. Y pido sinceridad y pido respeto y de verdad me amas. De ver, si ustedes lo están haciendo Brodis. Están muy güeyes, porque luego terminan de ellas diciendo, sí, te amo. Y ellos dicen, ay, mi amor, me gusta cuando me dices que me amas. <risa> están bien mensos, brody ni siquiera saben lo que es un te amo natural, mi amor. Sí, ¿qué pasó? Quedando ahorita cortando el, el 2x4, ¿qué es? Ahí en la construcción. Sí, así. ¿Qué pasó? Nada más llamaba para decirte que te amo, estás ocupado. Cuídate mucho, mi amor. Uh, El Brody, échenme cinco casas en un día, se avienta. Pero no. Les dice el Brody, te llamo pa, Mi amor, ¿me amas? Y ella así Yo también. Güey, me acaba de decir que me ama. Por eso les digo, ¿a quién traen de novias? Ayer o antier hablamos con aquel señor de Turquía que estaba ando investigando cuántos están los terrenos allá en Bulgaria. Este, el Garbanzo está muy preocupado, quería hablar con el señor. Voy a hablarle Garbanzo? Posiblemente mañana o la siguiente semana vamos a averiguar, es una investigación que yo voy a hacer. A ver cuánto es el terreno, el metro cuadrado ahí. Pero usted ya sabe el resultado por qué tanta investid. ¿Qué tal? No, igual puede ser que tenga terreno, pero esto suena mal, o sea, me huele mal. Yo no afirmo que eso es. Nada más les digo y los que no saben de qué hablamos, ya en su momento les explicaré. Qué rollo pero bien volviendo al otro hombres cuando alguien una mujer les diga no no tienes nada que ofrecer justo lo que tú puedas ofrecer que es amor y cariño yo por eso les digo amor respeto no entren con otra por enfrente si entran con es que yo soy es que mi papá y yo somos de un negocio o yo tengo esto tengo el otro ya no están conquistando están comprando y eso es comprar es que y luego estacionan le dicen al restaurante me puedes estacionar mi carro aquí enfrente Ahorita a salir que vean que soy el del carro o que no este tipo de raza están comprando viejas. no no lo están conquistando okay pelea de mañana que digan y en qué vamos a irnos Ahí traigo un carrito que apenas prende al puro y abrazo al lado. <risa> es tuyo que, ah, todos que eso sorprenda, pero las por tiempo, ¿no? En un día les quieren decir todo lo que tienen, todo lo que son. <risa> Viejón, a la. Bueno, ahí estamos, señores, hasta mañana. Es el podcast que estás escuchando, el chocerano y chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Señores, es jueves, es tiempo extra y es jueves primero de abril en Estados Unidos, el famoso April Fool's, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy tengo mucho trabajo que hacer, mis brothers, nomás venía a saludarlos para decirles que todos los... Todos los días vamos a poner un cachito de esto. Así que hasta mañana, mis Brodis, Gracias. Oye, esa mamada no me sorprende. Era una bromita de April Fools. Muy mamada, mi, mi pinche. Broma huanga. Broma muy huanga. No, de verdad, eh, a los que hoy escu ya nos escucharon en Chicago... Esto es algo que se llama tiempo extra, donde nos vale madre que hablamos de todo, ¿no, Garbanzo? Así, a la de sin susto. O me, sí, entonces es nada más unas preguntas que yo contesto. Pero bien, ¿por qué sigo siendo favores y convivo con la madre de mi hija ahora que nos separamos? Me preguntan un alumno, a su maestro que soy yo, y yo le contesto lo siguiente. Para los que no entendieron, la pregunta va de nuevo. Garbanzo, ¿no tienes alguna pregunta sobre lo del tema de antier? No, maestro, tengo todavía la pregunta de aquel ah. tema de lunes. Mm, es que... Es que es, A ver, a ver, haz la a ver. pregunta. A ver, quiero además. A ver, eh, no, no se toque la pelona, ni siquiera le preguntale. Oiga, esos papás, porque usted hablaba de que el, el papá tiene que hablarle fuerte al niño y que la que todo, Esos mismos papás son los mismos que cuando ven a su hijo fumar le dan una cajetilla o dos de cigarros para que se los chingue todos, para que aprenda. No. Pero es ese el mismo trato. O sea, es, es algo drástico, es algo que no va. O sea, ¿usted comparte esa opinión o no? Sabía que le ibas a cagar. A Ven, ver, no, pero... Vamos no, acá, señores. Ah, pero a no ver, ah. ¿por qué sigo haciendo favores y convivo con la madre de mi hija ahora que nos separamos? O sea, este brody tenía su mujer, tuvieron una hija. Escucha bien, para que no hagas preguntas para pasado mañana. Eh, entonces, el brody se casa con ella o eran pareja. Sí. Tienen una hija. se divorcian, se separan y el Brody, bueno dice se separan o no, se divorcian, pero se separaron y el Brody le sigue haciendo favores a la a la mamá y este de su hija dice porque sigo haciendo favores y convivo con la madre de mi hija ahora que nos separamos ¿por qué lo sigo haciendo ¿por qué garbanzo ¿porque hay amor todavía porque entendimiento? Hay algo que los, los mantiene unidos. Un cordón umbilical invisible. ¿Por qué, Luis, le, lo sigue haciendo paros él? Por güey. Por güey. Por pendejo. Pende Uy, este va muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos. <risa> El garbanzo como... <risa> no. <risa> El garbanzo dice, esas palabras son mías. ¿Qué te pasa? <risa> Bueno, eh, yo le puse esto, eso solo tú lo sabes, porque sigue haciendo favores. Luis tal vez tiene razón, puede ser que sea por güey, y tú tienes razón, puede ser que sea porque la ama. Es que yo no tengo más información, pero basado en lo que él me dice, le escribí lo siguiente. Eso solo tú lo sabes, tal vez quieres regresar con ella, o porque no estabas listo para dar ese paso, te sientes culpable, tomaste la decisión sin un plan, a veces no es malo, pero solo... Que convivas con tu hija y ella, pero es malo convivir a solas con ella porque según ya están separados es infantil. O sea, voy por partes, tal vez quieres regresar con ella o porque no estás listo para dar ese paso. O sea, dicen nos separamos, será de que ella le dijo largo de aquí fuera la y este brother la quiere recuperar. pero él como que parece que terminaron bien dice ah. ¿por qué lo sigo haciendo si ya me separé? la otra dice o oh, porque estaba no no estabas listo para dar ese paso y es bien importante Brody cuando estén listos dar el paso no es cualquier cosa eh, yo soy aquí el el el si alguien les dice que salgan se de una relación donde no están felices soy yo pero hay que hacerlo con un plan el el esta mujer no sé qué hizo tú qué hiciste pero se separaron. Y tal vez tú no estabas listo para ese paso. Te sientes culpable otra cosa también cuando la dejas, que te separas, porque te gustó tranalguita o porque quieres andar echando desmadre. Muchos brodis, oigan lo bien lo que hacen. Eh, se toman un, como un año sabático. Es que ahorita no es el momento, quiero hablar Porque querían andar en el desmadre, ahorita está lo de la moda de las de la troquita, cut, y, que, y quieren traer su trocón y andar en el desmadre y vuelven del año. Es que no era lo que yo pensaba, pero ya se aventaron su desmadre, que iban a hacer? Y mujeres también, eh, no, es que yo no sé, porque querían andar de antro, subiendo videos, enseñando las nalgas, las chiches, eh, todo este rollo. Y qu quieren quisieron vivir esa etapa, entonces yo nada más les digo, ¿están listos para casarse? Vivan todas esas cosas ahorita. O si ya están casados, si te, ahora piénsela bien si se van a separar bien. Para que no anden como pendejos para ahí para acá. Que sí, que no, que la chingada. entienden? Porque, porque al rato las mujeres de ahí se van a agarrar, bro. Pero tú un día dijiste que ya te ibas Y ya valió madre de ahí. Sácala. Un día me abandonaste con mi hija sola. ¿Qué? y tú un día entonces cuidados si lo van a hacer háganlo y tengan huevos porque eso es lo que se ocupa para tomar ese paso eh, tomaste la decisión sin un plan cuál es el plan a ver güey voy a separarme de ella pero el plan es que voy a darle obviamente la manutención chai support eso no debe de faltar ese es de de línea eso es como comer y cagar eso es no puede faltar chai support manutención siempre les he dicho que hay que ser responsables la otra es Obviamente, ¿dónde vas a vivir? Porque hay muchos brothers, me separo de ti a la chingada. Pues lárgate, güey, ¿dónde te vas a ir? Al cuarto que tenemos aquí al otro lado. O sea, no mames, <risa> ¿me entiendes? <risa> es, de lo, es lo que te digo, ¿dónde está el plan? Sí. ¿Dónde está esa, esa, esa onda? Y lo que escribí más abajo fue, a veces no es malo, pero solo que convivas con tu hija y ella. O sea, vas a convivir con la mujer, pero que sea con tu hija. ¿Por qué? Yo lo hice con Cursito mucho tiempo, eh, porque sabíamos, ahora ya tiene 13 años, ya más o menos sabe cómo está el pedo, pero por mucho tiempo era, hay que hacer cosas juntos para que él no le llegue de golpe, ¿no? Y de repente, él ya vaya viendo que, cómo está el asunto, ¿no? Entonces, ese es el el, el plan. Si lo haces nada más con ella, güey, ¿Qué no te hayas separado de ella? Porque te separas de ella, no de tu hija o de tu hijo tus hijos. Por eso digo que hay que convivir con ellos. Pero, ¿qué no te hayas separado? ¿O era, o estamos jugando? O, ya no entiendo yo. Entonces, no estás separado del todo, brody. Porque también hay separarse. Y hay gente que está jugando a separarse. El güey que, pues, vamos a terminar. Ah, sí, pues a la chingada, a la chingada. Dos horas después. o dos. No sé lo que dije. Ni yo. Perdón, perdón. mamado este pues muy infantil yo puse ahí si van a separarse háganlo háganlo bien ok yeah. vale, pues compartan esto por favor compartanlo estoy con este proyecto plan proyecto eh, estoy en las redes sociales como el maestro doggy saludos a toda la gente de chicago también que me escuchan ya estamos de regreso en la ley 107.9 la ley en Chicago Chicago Eskierpo, extra comen maestro dodi en el youtube y el folk vamos escuchando todo el maestro dodi a la perro censura vamos a mandar. Eskierpo, extra, con el maestro Dogi. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Román Rojas y Tremenda Baina es el podcast donde te contamos cuatro historias que desafían la realidad. De las cuatro historias, solamente una es mentira. ¿Cuál será? Estas son las historias del último episodio. Disney está empezando a desarrollar una nueva serie de Star Wars que nunca se ha hecho y los latinos somos la parte más importante de esta serie. En la segunda historia te contamos el extraño fenómeno de las momias de Benzome. En California, una estatua de Buda logró hacer... Lo que la gente pensaba imposible Casi un milagro Y la última historia se trata de uno de los animales Más lentos del planeta El perezoso y de su superpoder Acuérdate que de estas cuatro historias Solamente una es mentira ¿Cuál será? Suscríbete hoy en iHeartRadio, Apple Podcasts Spotify o en tu plataforma favorita Tremendos